En este momento con Ivana Aguilera, titular de la Asociación Civil de Venir Divers, eh, Nos está escuchando en este momento, así que le damos la bienvenida a través de, de Radio Kermés Ivana, buen día, Sebastián González te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, recién eh, compartíamos y escuchábamos ¿no? las, las declaraciones de este locutor Caserta de, de Villa Carlos Paz de la provincia de Córdoba Y bueno, preguntarte cuál es tu opinión, ¿no? lógicamente, al, al respecto Eh, sí, la verdad que es lamentable. Es un señor, entre comillas lo de señor, eh, que es conocido acá en Córdoba, sobre todo en, en la ciudad de Carlos Paz. Eh, la verdad que para nosotros y nosotras es muy preocupante porque entendemos que este señor eh, está violando, no entendemos, este señor directamente está violando dos leyes nacionales. Una de ellas es la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, y la otra es la ley 26.522, que es la de servicio de comunicaciones y audiovisuales. Estas dos leyes son muy, pero muy bien claritas. Nosotros estamos viviendo en una etapa donde nos enojamos o se enoja la sociedad porque se pintan las paredes en marcha para pedir que se nos dejen de matar, para que se deje de matar a las mujeres, para que se terminen con los travesticidios, con los transfemicidios, con los femicidios. La sociedad se enoja porque pin se pintan las paredes y generalmente están pidiendo que se utilice la ley para, para solucionar estos temas, ¿no es cierto? Eh, bueno, este, espero que la sociedad en este momento eh, salga y pida que este señor eh, cumpla con lo que tiene que cumplir porque ha desobedecido y ha faltado el respeto a una comunidad entera y ha faltado dos leyes nacionales, ¿no es cierto? Mm. Así que para nosotros vamos a activar judicialmente como asociación civil eh, porque nos sentimos totalmente damnificadas y, y hasta que no le podamos sacar la licencia a este señor no vamos a parar. Mm. Eso estamos completamente seguros y seguras porque lo que ha hecho este caballero vuelvo a decir, entre comillas, es muy grave. Y no es que lo ha dicho una sola vez, lo ha vuelto a repetir y continuamente ante los llamados de atención, de alguna manera este, vuelve a rectificar los, su dicho, ¿no es cierto? Por lo tanto está muy bien claro su pensamiento y que está por fuera de, los, de las normas de las leyes vigentes en Argentina. Eh, ahora te iba a preguntar por eso, pero eh, antes quería preguntarte si, si ya presentaron alguna denuncia ante la justicia. Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Primero nos estamos abocando con los entes que tienen que funcionar en estos casos. Está funcionando el INADI eh, por presión de las organizaciones, porque al principio el INADI, eh, como en todo el país, es inoperante. Eh, es, un, es un ente regulador que no funciona en ninguna parte del país, eh, que ha sido vaciada eh, en todas sus reparticiones, Por lo tanto, es un ente que no funciona los poquitos que funcionan eh, los tenés que andar chuceando para que puedan es ¿cierto? Después este, nosotros tenemos que seguir todos los pasos judiciales a vida y por haber. Primero tienen que eh, este, actuar estos agentes regulatorios, ya sea este, el, el servicio de comunicaciones audiovisuales llamándole la atención. Eh, el Inari también tiene que actuar, que es lo que están haciendo recién ahora. Y luego de todo eso, bueno... Este, nosotros como asociación civil y como particulares también, porque ya hay eh, ba bastantes compañeras eh, que a nivel particular también van a iniciar sus propias demandas. Eh, bueno, me decías que no, lejos de retractarse, eh, lo reafirmó eh, en los días posteriores, en las horas posteriores. Totalmente, lo, eh, en un medio este, a nivel nacional, que es eh, en Infama. Eh, eh, terminó discutiendo con los periodistas y las periodistas, este, reafirmando sus dichos, ¿no es cierto? Eh, él, él, se, él se ampara en que es un pensamiento propio. Nosotros y nosotros todos tenemos una forma de pensar diferente al otro, por suerte, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son muy claritas. Este señor es el titular de una radio. Este señor es un comunicador social, es un periodista y todos los comunicadores sociales y todos los periodistas tienen una responsabilidad muy grande, tienen que cuidar sus lenguas. Los periodistas, los comunicadores sociales, tienen que ayornarse a las leyes, indistintamente de si estamos de acuerdo con o no, porque to en, en, todas las leyes que se han hecho y que costamos en nuestro país, no fueron todas hechas con el 100% de, de de la población, ¿no es cierto? Y te hablo de todas las leyes. Este, entonces siempre hay gente que está en desacuerdo en algunas cosas Pero eso lo podemos hacer en nuestras casas, en nuestro ámbito este, cotidiano Ahora, este señor, en el carácter de que él es el titular y está al frente de un medio de comunicación y Es un medio de comunicación muy importante en la provincia de Córdoba Sobre todo en la ciudad de Carlos Paz Él tiene una responsabilidad muy grande y lo que ha hecho, lo ha hecho a propósito Eso no nos queda ninguna duda Por eso eh, vamos a entablar todas las medidas necesarias para que este señor se le retire directamente la licencia y que pague las costas que tiene que pagar y luego vamos a ir también por la parte civil. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la resonancia social que encontrás de, de estas declaraciones, de, de este tema en particular? Bueno, el repudio es generalizado. Uh -huh. Incluso de aquellas personas eh, que acá en Córdoba, por ahí tenemos medios oficiales, que siempre tienen como alguna connotación eh, con términos que por ahí utilizan erróneamente o equivocadamente, eh, pero incluso nos, nos ha llamado la atención, eh, el, el, la llamada atención de esta gente, ¿no es cierto?, y el repudio que ha tenido los dichos de este señor. Eh, si bien eh, hay algunas personas que por supuesto que lo apoyan, eh, como como siempre hay, pero la verdad que el repudio ha sido generalizado. Eh, eh, ¿Lo de Caserta es, es un hecho aislado, digo, o, o se da en otros medios de comunicación, con otros periodistas, no sé, que puedan tener identificados? Ajá. En, en el periodismo hemos venido encontrando desde hace dos años, desde que asumió este gobierno, Así como han empezado a faltar los derechos y a coaccionar los derechos de los trabajadores, de los jubilados y demás, se han venido este, faltando este, el respeto a un montón de cosas. Entre ellos también es la diversidad. En muchos canales, en muchas radios, han vuelto determinados términos hacia nuestra comunidad LGTBIQ que aparecían en el pasado y por lo cual nosotros y nosotras durante muchísimos años hemos luchado y hemos militado y hemos activado para que se corrigieran esas cosas y demás. Hemos visto que han aparecido de vuelta eh, es, ese tipo de este, términos, ¿no es cierto? Pero son hechos aislados y entre comillas de algunas personas. Ahora, un discurso tan racionario, tan nazi como el de este señor es la primera vez que tenemos en un medio de comunicación, ¿no es cierto? Seguro. Eh, ¿Por qué pensás que se da este este retroceso, justamente? Y bueno, justamente por el gobierno que tenemos. Un gobierno de derecha eh, que no le interesan los derechos de los demás, que no le interesan la, las minorías, menos que menos sexuales. Imagínate que a este gobierno que le ha quitado a los jubilados no solamente dinero, sino medicación, este gobierno de derecha que ha quitado la medicación por un descuido de una ministra, no de cualquier cosa, por un descuido porque se olvidó eh, la medicación para una población que es la población que convive con VIH, eh, un gobierno que ha quitado pensiones por discapacidad a personas ciegas, personas que están en sillas de ruedas, no, cualquier cosa, sino que ha sacado pensiones de discapacidad a gente totalmente desposeída de todo, este gobierno que viene por, por los trabajadores, que viene por los estudiantes, que viene que te reprime ante cualquier este, hecho de, que, de reclamo en la calle, este gobierno que pone a la policía mi, mi, militarizada en las puertas de la fábrica para comunicarles a los obreros que están despedidos, esto todo este retroceso, Eh, es culpa de este gobierno de derecha es así, este gobierno viene por los derechos adquiridos, lo notamos en muchísimas cosas cuando se habla eh, sobre reconciliación nacional esa palabra que la veníamos escuchando de los militares cuando asumieron con el golpe en 1976 eh, muchísimas cosas eh, todo lo que estamos retrocediendo no es pura y exclusivamente eh, casual es algo que viene propiciado por un gobierno de derecha que pues, entendemos que la derecha lo que menos le interesa es el respeto hacia el otro simplemente miran su propio ombligo y nada más seguro no y aparecen estos personajes que se sienten respaldados no como para poder transmitir este, este tipo Sin de cosas más lejos tenemos este presidente de que recibe a un policía que es un asesino y los felicita, ¿cuál es el mensaje que se le da? Una ministra de seguridad como Bulry que sale a decir que ellos como políticos, que los jueces pueden hacer lo que quieran, pero que ellos como políticos van a salir a respaldar a las fuerzas policiales, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a las fuerzas policiales? Sí, queda queda claro, ¿no? y es una situación claro. muy preocupante. Entonces, y esto no es que se está defendiendo a un delincuente. La policía está, tiene que estar preparada para resolver problemas, no para matar. La policía es, es prevención. Tiene que detener al delincuente para llevarlo ante la justicia y que los jueces le den la sentencia que corresponde. Cambiemos la, la justicia. Sí, sí. Eh. Pero no, no, no matemos por matar. Sí, es, es, es prácticamente no habilitar eh, la pena de muerte, pero a mano de la policía, no, o de la fuerza de seguridad. Y lo, lo más triste es que, el, el, que la policía, la institución policial, no entienden de que esto es un gobierno que va a estar un tiempo. Este es un gobierno que va a estar por un tiempo, y ninguno de estos ministros, ni el presidente, ni la Patricia Burri, ni ninguno de los ministros, van a ir detenidos. Ahora los policías sí van a ir detenidos. Entonces eso es lo que tiene que pensar pues, cuando salen a golpear a los viejos, cuando salen a golpear este, a las mujeres, cuando salen a golpear a los estudiantes, cuando salen a golpear a los trabajadores. Está claro. Eso eh, es lo que tiene sí. que pensar la institución policial, que están golpeando a sus familias. Uh -huh. Eh, Ivana, eh, volviendo al, al caso puntual sí. de Caserta, para, para eh, no robarte sí, sí. más minutos por hoy, eh, preguntarte si más allá de estas acciones legales, esta denuncia que van a presentar, eh, también planean algún tipo de, no sé, movilización, marcha, escrache. No, en nosotras eh, marcha no, pero sí este, un grupo de compañeras y de compañeros de una obra de teatro que está en Carlos Paz, Hicieron un escrache, lo interpelaron en la puerta del domicilio a este señor. Nosotros tratamos de no de, de ir por otros medios, pero bueno, todo es válido eh, ante la lucha y ante los reclamos y por ahora nosotros vamos a activar por los, por los medios que tenemos, ¿no es cierto? Pero no tampoco descartamos que nos podamos presentar y hacer un escrache, porque también eso tenemos que hacer Y como empezábamos a hacer antes, que a donde lo veamos, lo vamos a escrachar. Esta gente no tiene que andar pululando por la ciudad como si fuese un ciudadano común y corriente. Son delincuentes. Ivana, y, bueno, muchas gracias y desde Radio Kermés nos sumamos a, a este repudio. ¿eh? Eh, muchísimas gracias y recuerden que detrás de una travesti, detrás de una transexual, detrás de un extrangénero hay una persona que sufre una terrible discriminación hay que cuidar las palabras, eh, podemos estar o no de acuerdo con la vida que lleve el otro o la otra, eh, pero siempre con respeto. Muchas gracias. No, Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Eh, habl hablábamos con Iván Aguilera, titular de la Asociación Civil de Venir Divers, eh, lógicamente repudiando las declaraciones de este locutor, eh, titular además de la FM 100 de Villa Carlos Paz, Cla eh, Claudio Caserta. En Radio Kernés.